Y todos hacemos esto, a ver. r e o w ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! w w o e w o w ¡Wow! ¡Wow! w w o o w ¡Wow! w w o Buenas noches a toda la balanza, primera v e r el show en vivo de Damas Gratis. ¿Cómo andan los pibes? Las pibas. s、no、m están todos, eh? Mejor así. Así damos comienzo.、Sí. y Seguimos grabando el show en vivo de Damas Gratis. Así que. ¿Qué? ¡Ajá! Con que sos.